Te canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud para todos. Nuestro espacio del día de hoy está dedicado al Día del Psicopedagogo, que se festeja el día eh, 17 de septiembre. Para eso hemos invitado hoy a la licenciada Romina Centioni, que es psicóloga y eh, se desempeña además como psicopedagoga del área programática del Hospital Álvarez. Buenos días, Romina. Muchas gracias por venir a nuestro espacio nuevamente. Es un gusto tenerte acá como siempre. Bueno, buenos días, Estela. Buenos días a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, el agradecimiento es este hoy al señor Agustín que nos acompaña como siempre en el sonido y queremos felicitar a todos los psicopedagogos que nos están escuchando, en especial a los del Hospital Álvarez. Romina, ¿por qué el 17 de septiembre se conmemora el Día del Psicopedagogo? Bueno, el 17 de septiembre se lo conmemora porque es la fecha del fallecimiento de Piaget, que fue un reconocido psicólogo y filósofo suizo que dio un aporte muy importante al estudio del pensamiento y el lenguaje, lo cual originó el tema del origen de la epistemología genética. y entonces se se conmemoró y, y se organizó el tema de organizar el día de, de celebrar el día del psicopedagogo y así conmemorar a la profesión estrechamente vinculada con la educación o sea que la, la psicopedagogía qué qué sería la psicopedagogía es una ciencia que viene de la didáctica y, la, y de la psicología que aporta a lo que tiene que ver con el estudio y el desarrollo del aprendizaje. Si bien no solamente se dedica a eso, en general se la asocia con las dificultades en el ámbito escolar, pero su tarea va mucho más allá y busca dotar de herramientas para que el aprendizaje sea una experiencia formadora. Eh. O sea, la tarea esencial que sería este estudiar eh, todo lo, la inconveniencia relacionada con el aprendizaje en cualquier área. En cualquier área y en cualquier edad. No en es solamente para niños. Claro, como. no es solamente para niños, como se suele sí. decir. Es decir, las áreas de incumbencia de la psicopedagogía tienen que ver con un área clínica. Esto quiere decir que uno puede trabajar en un consultorio privado, en un consultorio público, en un hospital. Puede hacer una consulta psicopedagógica. Si hay algún tipo de dificultad, algún tipo de retraso madurativo algún tipo de O sea que hay un trastorno. área, digamos, preventiva. Hay un área preventiva, hay un área de terapéutica, terapéutica clínica claro. y hay un área educativa. Asimismo, también, es decir, hay muchos psicopedagogos que trabajan en la escuela para hacer un poco la prevención y el seguimiento de los chicos en la escuela. Pero más allá de eso, hay otra área que es el área laboral. Entonces uh -huh. muchas hay muchos eh, psicopedagogos trabajando en capacitación. capacitación. Bueno y el las incumbencias que yo sé que están aprobadas por resolución ministerial ¿no? Eh, ¿Cuáles serían? Bueno la, la tarea como decíamos antes un poco las incumbencias del psicopedagogo es trabajar en la prevención trabajar en esto que estábamos diciendo en la parte terapéutica y trabajar sobre las partes eh, de eh, de la de lo que tiene que ver con con las empresas y y otra o, y otras instituciones un poco el objetivo de de la psicopedagogía es potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje de niños adolescentes y adultos y su quehacer en realidad está relacionado con los aprendizajes, con la evolución, con los obstáculos y con las intervenciones adecuadas. Como decíamos, no está inscripto es solamente a la escuela de la educación, sino que es una disciplina, una interdisciplina que abarca otras instituciones también. Está bien. Y, por ejemplo, las dificultades de aprendizaje que nos pueden acompañar o que se pueden manifestar, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Uh -huh. eh, ¿En qué momento se podría consultar? ¿Cuándo es el momento para consultar? Bueno, eh, en realidad hay que ver qué es lo que en qué, qué es lo que está pasando a la persona. Muchas veces, por ejemplo, si hay mamás escuchando, en general se consulta cuando el chico empieza a tener dificultades en el colegio, cuando la maestra ya lo cita varias veces. Ya sea por dificultades en la conducta, ya sea por dificultades en la atención de estos chicos, dificultades a la hora de eh, realizar una prueba, muchos sienten mucha ansiedad, muchos hablan de que se quedan blancos frente a la hoja y no saben cómo, sí, cómo, transitar, cómo transitar esto, sí. otros te dicen, bueno... Eh, la realidad es que él estudia pero no le queda no tiene memoria entonces bueno estas son los momentos para ir uh -huh. consultando también tiene que ver se puede consultar cuando hay dificultades de socialización en la escuela y estrategias sí. perdón hay estrategias específicas o reglas así generales para los diagnósticos sí nosotros, hay un manual de diagnóstico también nosotros nos regimos con el manual de diagnósticos psiquiátricos que es el DSM 4 o el DSM cinco Eh, para trabajar lo que tiene que ver con uno de los ejes, que es el eje de las dificultades de aprendizaje, de problemas escolares. Eh, en esta tarea que tiene el psicopedagogo, además de desempeñarse en el área de salud, de educación y las demás, lo que hacemos es realizar tareas de orientación educacional, edu de orientación vocacional y ocupacional, y también hacer un diagnóstico, pronóstico, tratamiento, asesoramiento y orientación. ¿no? Entonces, dentro de estas tareas, Eh, uno va viendo cuál es el diagnóstico y para hacer el diagnóstico tiene que tener por lo menos alrededor de 6 a 8 encuentros con el paciente como para poder armar una buena un buen diagnóstico y luego sí a, a abarcar un tratamiento Bueno, eh, para las mamás que nos están escuchando yo quería como hacer un resumen de, de los síntomas en los que deben estar atentos y ver dónde pueden consultar eh, eh, para eso, esos temas Sí Eh, entonces, como decíamos, si la maestra la llama varias veces en el año o le dice, mire, tiene que trabajar esto, tiene que trabajar lo otro, no está atento, está con dificultades de socialización, no está prestando atención, no sigue las consignas, bueno, Hay cuando hay violencia, está cuando eh, comportamientos así violentos, también ustedes los. los sí, tratan? cuando hay conductas, trastornos de conducta, se llama eso, eh, tienen que sí consultar y después lo que se hace es eh, en los diferentes el, lugares de atención, ya sea pueden consultar en un hospital público, pueden consultar en el hospital Álvarez en el área programática, o pueden consultar en Salud Mental también si así lo desean, en cualquier hospital. También hay en centros de salud, psicopedagogos atendiendo, un cualquier salita que ustedes vean que esté cerca de, de sus casas pueden consultar. Se hace primero una entrevista de admisión. Generalmente la entrevista de admisión es con dos profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Que uno se acerca, para hacer la consulta la va a atender un psicopedagogo y un psicólogo y ellos van a evaluar de acuerdo a lo que ustedes les digan en la entrevista si el tratamiento va a ser... Un tratamiento psicológico, un tratamiento psicopedagógico se va a dar intervención a algún médico, a algún neurólogo, algún fonoaudiólogo, según las necesidades del paciente. Eh, esto es en cuanto a los niños, ¿no? Sí. Y eh, las personas, ustedes, eh, la profesión ayuda a toda persona en sus procesos de aprendizaje sí. en cualquier tiempo y lugar, uh -huh. con conocimientos escolarizados o no. Sí. Eh, para una persona que no tiene escolaridad o que ya es un adulto, ¿dónde puede consultar? Se puede consultar lo mismo en cualquier hospital también o cualquier salita que, se, que tenga un psicopedagogo. Muchas veces lo que se hace de la psicopedagogía, hay una parte que trabaja con tercera edad que es muy interesante, se trabajan con talleres de memoria muchas veces, talleres donde se hace una, una enseñanza de lectoescritura para quienes no están todavía alfabetizados, eso depende del lugar y depende de donde ustedes consulten, a veces se hacen talleres para, para la comunidad en relación a esto. Y otra cosa que quiero aclarar también es que más allá de niños y tercera edad que vendrían a ser las, las edades o de una etapa o de la otra, también para la edad mediana Hay eh, talleres para orientación vocacional para los chicos que estén, de, que pasan de primaria a secundaria, de secundaria a universidad, también hay talleres de orientación Ajá. vocacional y lo otro es talleres de orientación ocupacional para quienes no están con trabajo eh, y se les enseña desde, por ejemplo, cómo armar un currículum, cómo presentarse en las empresas. ¿Eso ¿En qué lugar se, hace? ¿Se puede? Eso hacer? se hace también en el Hospital Álvarez. En Salud Mental hay un servicio de orientación vocacional. Ah, muy, muy interesante. Bueno, eh, ¿hacen tareas de investigación referidas al quehacer específicamente de la profesión? Sí, también hay una rama que se dedica a la investigación. Generalmente trabajan con... Hay muchos psicopedagogos que trabajan en el CONICET, que se trabajan lo que tiene que ver con desarrollo, aprendizaje... Eh, con las tareas preventivas y demás. Sí, se dedica también una una rama de la psicopedagogía a la investigación. También. ¿Quieres algo para para el que? No, era? simplemente que estén atentos a cuáles son los síntomas que las personas tienen desde niños hasta adultos. Se trabaja mucho la psicopedagogía también con eh, enfermedades degenerativas, de, enfermedades degenerativas de la memoria también. Entonces. Ya sea para la prevención o para el cuidado paliativo de quienes quizás tengan una enfermedad de tipo como Alzheimer o algún tipo de demencia, como para poder reestructurar esa memoria y trabajar la parte neurocognitiva. Muy bien. Eh, mira, yo encontré una frase que la verdad sí. me permití traer a este espacio sí. que creo que la describe a la psicopedagogía. No sé el autor, ¿no? Pero dice que la psicopedagogía es lo que permite descubrir la esperanza ante las dificultades de aprender. Sí, muy Está eh, muy interesante. No sé el autor, pero la verdad que la quise traer el espacio. Me pareció muy apropiada. Muy me lindo. pareció brillante la tarea que ustedes hacen. Trabajan en equipos interdisciplinarios. Se puede consultar con ustedes y pedir turno a través del área programática. Se puede consultar en el área programática del Hospital Álvarez o también en el Servicio de Salud Mental, Sí. Eh, también del Hospital Álvarez En el horario de mañana En el horario de mañana eh, Por ejemplo, para lo, el área El área de programáticas Los chicos menores de 15 años pueden consultar En el área programática Esto es el pabellón D, el pabellón central Los días miércoles a las 8 de la mañana y los mayores de 15 años los días viernes a las 8 de la mañana. Esto en el área de programática. En el servicio de salud mental del hospital pueden consultar todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta alrededor de las 11. Bueno, Romina, muchas gracias, no, gracias eh, ha sido este, muy brillante tu exposición, espero que nos hayan escuchado muchas mamás y que le alcance a todos los oyentes, te esperamos nuevamente para compartir este espacio, quiero saludar a todos, desearles felicidades a los psicopedagogos en este mes y buena salud para todos, hasta la próxima. Muchas gracias. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer, y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena salud. Un espacio creado para vivir mejor.